De madre alguna, de padre ninguna Desde que nacen mamá en tristeza Su infancia siempre cargada con ella Sus ojos están de vuelta de todo Buenas presas para hacer negocio Los plasenetas hacen sueldo Jaia yeah, yeah. Jaia De quartier con pegamento